Más allá. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. <risa> I silencią zona na Assassinò la storia, l'utopia, la verità. Luca la carretera